Necesitan personas como yo, necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el malo. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? No saben esconderse. Yo Mejoro, no lo sé. ¿Qué voy a lograr? De la calle que me enseño a no llorar A no sentir hambre, no tener miedo Dime que no podré hacerlo Y te lo juro lo voy a lograr Voy a ser alguien, yo sé que, que puedo Vengo de una escuela de la calle De donde salieron los míos Todos sí. murieron los que ya se han ido Vengo yo a decirte la verdad Que nadie te va a ayudar Ay, Hasta que, que tú lo hayas mola, conseguido Mi trufa del cielo antes de decir cualquier cosa Mi trufa ya en el cielo De ese estado cuyo Los comemos, no me vengas a decir que tú conoces Yo me vomito en sus rostros bonitos Igual que gobierno paso y no me reconoces Pero me conocen tus raperos favoritos Vengo de la escuela de la calle que me enseñó a no llorar A no sentir hambre, no tener miedo Dime que no podré hacerlo y te lo juro lo voy a lograr Voy a ser alguien, yo sé que puedo Vengo de una escuela de la calle de donde salieron los míos Right I'm on the side now my dad Me destrampe con tocho, antes de los 18 Me fogeé con los derrumbes y con la 98 Por el año 2008, sin miedo en el rancho El pecho desecho, loco perico y borracho Después de cagar la gacho, sin mucho pancho Con un nudo en la garganta, me levanto y no me agacho Mejor derrato los guacho, sobre la pista Voy a seguir dando el ancho, como el mano a los regalos gocen el cielo que me hicieron más guerrero espero verlos de nuevo ya se la saben aquí andamos con los dos pies en el suelo que mamón juro que vengo vengo de la escuela de la calle que me enseñó a no llorar dime que no podré hacerlo y te lo juro en lobo ya lograr vengo de una escuela de la calle de donde salieron los míos Vengo yo a decirte la verdad que nadie te va a ayudar. Oye. Vale al tiempo para Se han olvidado de hacer ramalandro A quien le habían aprendido No hay nada que demostrar Pero dime que hay que hacer El perro estaba tranquilo Le patearon el cancel Desde mafia de la C Yo los pude conocer Papá siempre reconoce a sus cachorros de la C El estudio tengo lleno de loquera Dos libras de la buena en la cajuela Tres cholos esperando en tu escalera Puso la situacion La calle lo pedia Aquí la calle echa cancion Yo estoy puesto pa la musica Mas dame una razon Que pararme yo ja, Primero se para el corazon Lo que voy a lograrlo Me gusta el papel de malo Voy a protagonizarlo Si tu jalas yo le jalo a un tipo tan malo como este Vamos Habrá un paso para el malo Díganle buenas noches al malo Vamos